Nuestras novedades. Salió la MU de diciembre con 11 añitos recién cumplidos. Hicimos el ciclo 15 de la Cátedra Autónoma de Comunicación Social y el séptimo ciclo del Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental, que ahora se llama Andrés Carrasco. En ambos casos han sido usinas o úteros para la gestación de proyectos de ideas, de acciones y ya están inscribiéndose cantidad de amigos para el 2018. Esto lo pueden hacer escribiéndonos a lavaca.cursos.gmail.com lavaca.cursos.gmail.com Este año, además, la gran novedad, abrimos MU, Trinchera Boutique, en Riobamba 143 de Buenos Aires. Que por suerte ya es una fiesta de presentaciones, encuentros, recitales, muestras, espectáculos, y como me gusta decir conspiraciones, que significa respirar juntos. Pero hoy llamé a un amigo para que nos cure un poco el alma Pablo Marchetti, el conductor de la columna El Grito Pelado en este programa, hoy nos va a permitir hacerle honor a un pedido que durante el año hizo Sergio Maldonado el hermano de Santiago en un momento le dijo a los medios, pongan música sabemos que no fue para nosotros ese pedido Pero igual decidimos hacerle caso. Si querés, escuchá. Si querés, canta. Y si querés, decimos. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores. Historialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. ¡Oh! Mejor mu. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Vamos a estar repasando unos cuantos discos, unos cuantos, unas cuantas canciones que creo yo eh, marcaron este 2017 y alrededores, ¿sí? Vamos a escuchar discos, algunos discos más o menos recientes, en la mayoría de este año, y algunas reediciones, y algunas rarezas, y algunas cosas antojos, personales. Pero en este caso vamos a. vamos a arrancar en euskera, si les parece. En euskera. Lo que sigue es eh. Un proyecto que hizo el acordeonista eh, de Bilbao, Kepa Junquera. Kepa Junquera es un músico de larga trayectoria. Eh, podría decirse, para tener una idea de, de qué significa Kepa Junquera en la música vasca y en la música de la península ibérica en general, podríamos decir que es una especie de Astor ...de la música vasca... ...puede sonar esto un poco exagerado... Eh, ...y algún bandonearista incluso se pone, puede poner mal... ...porque Kepa Junquera toca el acordeón... ...distintos tipos de acordeones... ...es un acordeonista muy virtuoso... ...que... Eh, ...hace una música que de alguna manera... Eh, ...va a las raíces de la música vasca... ...y lo fusiona con ritmos... ...como el jazz, con ritmos... Eh, ...algo... ...más... Actuales y globales Si se quiere Kepa Junquera es un músico Que es una virtud de festivales de jazz De músicas del mundo eh, Su comparación incluso con Piazzolla Puede ir hasta el punto de que Sacó un disco que se llama Bilbao Hora Cero Un poco parafraseando el Buenos Aires Hora Cero De Piazzolla Pero en este caso Kepa Junquera se dedica a hacer canciones En este proyecto en particular Canciones a la manera de la, de la canción tradicional vasca, pero lo hace con composiciones nuevas del propio Kepa Junquera. Y para eso se juntó, este proyecto es conjunto con un grupo de, de cantantes y percusionistas que hace, hacen, usan la voz y la percusión de una manera tradicional vasca, que se llama sorginak. Sorginac significa brujas en euskera, algo que bueno es muy significativo por toda la historia que hay con las brujas. Eh, recordemos que fue en Sugarramurdi, en el País Vasco, en Navarra más precisamente, donde se realizó la última gran quema de brujas en eh, la península ibérica. Algo tan brutal que hasta dentro de la propia Inquisición... Dijeron, basta, no podemos seguir así. Así que, eh, Kepa Junquera con Sorginac hicieron este un disco, como decía, a la manera de la música tradicional... ...pero hecha con canciones actuales, que se llama Maletak. Sorginac, Maletak. Debo decirles que la K final, en euskera, de lo poquísimo, poquísimo, que se euskera, sé que la K hace plural cuestiones extrañas con este idioma del que no se sabe muy bien el origen, pero sí que da hermosísima música como esto que vamos a escuchar ahora. Kepa Junquera y Sorginac. Maletac. Pablo Marchetti está dirigiendo este programa para que a través del Grito Pelado podamos escuchar y repasar la música que nos regaló a lo largo del año. Seguimos en el Grito Pelado, del segmento musical de Decimu y vamos a escuchar ahora a un grupo clave en la escena del tango del siglo XXI en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, porque vamos a hablar de una banda de Valentín Alcina del conurbano, eh, pegado a la ciudad de Buenos Aires, cruzando el puente Alcina. Eh, allí, en Valentina Alcina, todos los años... Los músicos de Quiero 24 organizan el Festival de Tango de Valentina del Cine. Este 2017 fue la séptima edición de este festival. Uno de los tantos festivales eh, barriales, autogestivos eh, que existen... Eh, en la Argentina, porque también hay en otros lugares del país, básicamente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero también en otros lugares del país, dando cuenta de una escena de tango que tiene muchas características particulares. Eh, si, si debiera buscar alguna característica de, en lo estilístico, hay creo una una actitud punk en el hacelo vos mismo Hoy es posible cualquier tipo de tango, entonces estamos ante una, una época donde convive lo más tradicional con lo más eh, experimental, desde, desde lo musical, desde lo letrístico. Cada uno parece hacer el tango que quiere, que siente, pero hay sí una, una escena muy rica de tango y una de las características es esta, la autogestión, la la necesidad de abrir espacios que de otra manera no se abren. Entonces aparecen clubes, lugares donde gestionados por propios por los propios músicos, aparecen festivales hechos por los propios músicos. Eso en cuanto a a cómo se organiza esta escena. Y en cuanto a lo a lo musical decía, hablaba de la diversidad y una de las características es justamente la de músicos que Vieron en el tango una necesidad expresiva que el rock no había dejado de darles, de alguna manera. Gente que viene del rock y que el tango pasó a darles una necesidad un, y un canal expresivo que el rock ya no tenía. Uno de esos grupos, sin duda, es Quiero 24, que lanzó un muy buen disco que se llama Sean, Eternes, sean Eternos los Placeres, eh, segundo disco de, de Quiero 24. Y vamos a escuchar un tema que hicieron en este disco junto a otro de los tipos, de los músicos que viene del rock y, y abrazó el tango como su propio universo, su propia patria, su propio terruño. Estoy hablando de Daniel Melingo, invitado en este hermoso tema de Quiero 24, llamado Malandra. Malandra <risa> Desde la voce que estás prendido a tu pronto shake, con más angustia que ayer, voz casi ni le notas, te sigue tu perro fiel, Franza Palo hace llamar y alguna rata del mare que me encima te sacas. Siempre fana del genessei, no sin ese chamujo. Siempre buscando me pudiera alcanzar, informas que hayas. Desde año nuevo guardado, salista entero zarpado, girando por todos lados, por lo bajo los vecinos te bautizan al pasar, por el medio de la calle nunca vas mirando atrás, te echan la culpa de toda la desgracia de este barrio, esa manga de goridas que te quieren encanar. Te la das y recorres la avenida, vas haciendo tu laburo, vas salando la senda. te acordás de aquella piba que perdiste en la estación, los muros de Puente Herli te sirvieron de frontón. De putas y bardos, de chorros y algún botín, vas enfermando lo mismo a un retiro a cualquier gil, antes de que salga el sol, vos te guardas otra vez, mientras la ciudad despierta energía con la. Por los vecinos te bautizan al pasar, por el medio de la calle nunca van mirando atrás, te echan la culpa de toda la desgracia de este barrio, esa manga de gorila, que te quieren reencantar. Por lo bajo los vecinos te bautizan al pasar, por el medio de la calle nunca va mirando atrás. Esa la culpa de toda las desgracia de este barrio, esa manga de gorila, que te quieren ganar. Decimu, Decimo, una alegría colectiva. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo.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 Decimó. No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimó. Decimó. Hoy la batuta la tiene Pablo Marchetti. El grito pelado en Decimó. Seguimos en el grito pelado del segmento musical de Decimu. Eh... Existen muchas eh, cantantes mujeres, existen muchas cantautoras eh, mujeres Y existen bastantes bandas de rock conformadas por mujeres O que tienen voces femeninas, que tienen mujeres eh, como front woman, digamos Como cantantes principales No son un montón, pero son un montón en comparación a lo que sucedía hace algunos años Eso sí, hay varias bandas Lo que no es tan frecuente es encontrar cantantes solistas Rock. Si uno piensa en una cantante solista y ve desprevenidamente, sin escuchar de qué se trata, un disco eh, como el que tengo en estos momentos en mis manos, uno pensaría que es una cantautora, que es alguien que hace sus canciones en un formato más folk. Eh, y no, no. Resulta que El latido en la boca de Señorita Carolina es un disco de rock. Y de rock pesado, de rock... Rock crudo, diría, más que, que pesado. Rock, distorsión, batería, rock al palo. Sí, sí, nada de... de... Sí, está la canción, en tanto eh, está una canción en un disco de rock. Pero es rock y, y le gusta, y nos gusta. Porque está buenísimo lo que hace señorita Carolina. Señorita Carolina viene llevando adelante una, una muy prolífica obra... Y va en paralelo a la participación de señorita Carolina como miembro, como eh, integrante, como música de la banda que acompaña a Miss Bolivia. Y vamos a escuchar justamente ahora el disco El Latido en la Boca, el tema Nado, donde toca como invitada Miss Bolivia. Señorita Carolina Nado. Decimo: www.lavaca.org. Decimo. Senado Informa. Se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Las deliberaciones analizaron el estado de los avances legislativos a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el impacto de las novedades producidas a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. El acto de apertura del Congreso estuvo presidido por el secretario del Consejo Federal del notariado argentino, Javier Moreira, el ex diputado del Congreso Español, Francisco, Francisco Baño Ferré y el coordinador de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Francisco Barifi. La jornada, que tuvo como escenario el anexo del Senado bonaerense, fue organizada por la Cámara Alta Provincial junto al Colegio de Escribanos de Buenos Aires, la Fundación Equitas y la Asociación Equal.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 El chofer de este programa, o el conductor, o el cantor, o el poeta, es Don Pablo Marchetti, que hoy se está haciendo cargo de este Decimú a través de El Grito Pelado. Seguimos en El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú, y vamos a escuchar ahora a un cantor, un cantor que sacó en este 2017 un hermoso disco llamado, llamado Mare Nostrum, ...y que mmm, él viene originalmente o empezó a, a cantar tangos... ...por lo menos en cuanto a, a, a lo público, ¿no? No sé qué cantaba cuando era niño, ni qué cantaba en la ducha, ni ese tipo de cosas... ...digo, eh, públicamente empezó a cantar tangos... Eh, ...es francés, vive en la Argentina y canta en varios idiomas no solo idiomas de idiomas propiamente dicho lenguaje sino que dejó el tango si bien siempre mete algunos tangos en sus discos para cantar básicamente canta lo que se le canta y y dentro de esa de ese de esa supuesta esquizofrenia, de ese supuesto o a priori sin sentido que tiene su repertorio, hay una coherencia muy, muy grande en todo lo que hace y hay un muy buen recorrido de canciones de todo tipo de género como sucede en este disco Mare Nostrum. Estoy hablando de Brian Chambulairón, eh, que se rodeó de grandes músicos para hacer este Mare Nostrum, y el Mare Nostrum no es otra cosa que el mar Mediterráneo. Bueno, así abre precisamente el disco Mare Nostrum, con una versión de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Particularidades. La mayoría del tema está cantada, cantado en italiano. Mediterráneo en italiano lo acompañan eh, entre otros Minino Garay, eh, Marcelo Mogileschi, Ramiro Gallo, bueno unos músicos increíbles que acompañan a Brian Chambuleirón en este hermoso disco que es Mare Nostrum que contiene esta hermosa versión del clásico de Joan Manuel Serrat Mediterráneo. Sono nato in riva al mare, sono cresciuto sulla spiaggia E nell'ombra di uno scoglio dorme il mio primo amore Come una barca chitondola, tondola lo scirocco E nascosti nella sabbia Ho lasciato sogno e giochi io Nodo a me l'amaro del pianto eterno, che avversa finte la gente da Marsilia ad Istanbul per biturare di blu le lunghe notti d'inverno. Tu sei pieno d'avventure, di tesori e di sventure. quasi le occhi di un bambino che correva Sono cantanti un po' bugiardo come il gioco di un bon vino, animato e marinaio e che ci posso fare se sono nato in Mediterraneo sono nato in Mediterraneo sono nato in Mediterraneo <susurrughe> come il suono di un bambino giocando con la marea te ne vai ma tornerai come una gona che profuma di ginestre che si ricorda e si vole che si conosce si teme voi Para mi mal, viene a buscarme la parca Empujada al mar mi barca con un levante o tuñal Y deja que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí, y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo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 Pongan música, dijo Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, este año, al periodismo. Decidimos hacerle caso, ponemos música, la música que nos trae Pablo Marchetti. Seguimos en el Grito Pelado, el segmento musical de Decimu, y nos vamos ahora al Uruguay, siempre, siempre, vamos al Uruguay. Siempre, en algún momento, el Uruguay ahí se nos presenta como una especie de, de manantial, como un yacimiento a descubrir de música, de canciones, de estilos, de poéticas. En este caso, no vamos a escuchar algo nuevo. Si sí es nueva la reedición de este disco. Si sí es nuevo lo que sucedió con este disco y, y el clamor, de alguna manera, que hubo para la reedición de este disco. Alberto Wolf es una de esas figuras míticas Escondidas en la música popular uruguaya Arrancó allá por los años 80 eh, En un disco que sacó Junto a su banda Los Terapeutas En realidad era no siquiera era un disco Ni un CD ni nada Era un cassette Que de un lado traía Al Cuarteto de Nos Y del otro lado A Alberto Wolf y Los Terapeutas En realidad se llamaba solo Los Terapeutas la banda El Cuarteto de Nos de un lado Y el otro Los Terapeutas desde ese entonces ha tenido una, una obra muy intensa, aunque no, no tan prolífica en cuanto, por lo menos, a lo que se publica de su obra, ¿no? Eh, una una trayectoria que podríamos decir errante, o sea... Alguien que no tiene una gran cantidad de seguidores, pero sí tiene un grupo de fanáticos incondicionales, gente que ama su obra, eh, y entre esas personas me cuento. Eh, recuerdo en el año 1993, cuando apareció Primitivo, el disco solista de Alberto Wolf, donde no firma con los terapeutas ni nada por primera vez, estaba él solo en este proyecto, no podía creer, lo que estaba escuchando, el cuelgue de este tipo, el hermoso cuelgue que tenía este tipo. Bueno, ese disco quedó ahí, como mítico, eh, como algo, como una leyenda a descubrir, jamás se había reeditado en CD, no se había vuelto a escuchar, hasta que en este 2017, eh, el sello argentino Los Años Luz, decidió reeditar Primitivo de Alberto Wolf. Vamos a escuchar ahora, justamente, de ese disco primitivo de Alberto Wolf, el tema Corazones Musicales. Aman la música los dos de Henrik y Javartok entre las mesas se miran y saben que todo está bien Hay mucha gente en esa selva parece un lago en la selva donde todas las especies van a calmar su sed. S, y entre corazones musicales so Ya están los dos en una mesa en un rincón, el boliche que explota, y ellos mirándose. Ya la cortina el bar bajó, solo están ellos y otros. Afuera la calle está fría, la luna ya se ocultó. Zonel musicale sunt Las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 Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a presente.com.ar Decimu No soy la persona de tu vida Soy la persona de mi vida Decimu Decimu Un, dos, tres, cuatro. Hoy paramos las orejas y abrimos los poros con la música que Pablo Marchetti eligió para Decimu En su entrega semanal Que se llama El Grito Pelado Seguimos en Decimú El segmento musical No, perdón, seguimos en El Grito Pelado Seguimos en Decimú, por supuesto, sí Pero seguimos en El Grito Pelado Eso, eso, el segmento musical De Decimú, ¿está bien? Así, ah, aclarado El Grito Pelado, segmento musical De Decimú. Vamos a escuchar ahora eh, Una de las tantas Formaciones de guitarras Que existen en la Actual escena tanguera de Buenos Aires. Digamos, eh, ya hemos dicho que hablar de una característica de esta escena contemporánea sería, sería poco y sería no hacer justicia a justamente la principal característica que es la diversidad de propuestas. Pero sí existe una vuelta muy fuerte de la guitarra, una impronta tal vez que tiene que ver con Rivero, Troilo, con, Troilo Grela, sí, pero con Rivero, y acompañado por las guitarras de Roberto Grela, eh, pero si nos vamos un poquito más atrás, no vemos otra cosa que la impronta de los cantores nacionales, y por supuesto, siempre, siempre, la figura de Carlos Gardelli. 34 Puñaladas es una formación que tiene un cuarteto de guitarras, Eh, y un cantor y que alternan composiciones propias con cosas de otros autores cuando digo de otros autores en general son cosas contemporáneas a veces a veces de de los propios compositores del tango y a veces versionando ...cosas de temas de, de músicos de otros géneros... ...como sucede con su versión de un tema de Acorazado Potem... ...que imponen una banda de rock. Pero lo que vamos a escuchar ahora... ...es una de estas composiciones propias. Básicamente hay dos eh, compositores... ...que son Juan Lorenzo y Alejandro Gullot. Y vamos a escuchar... ...algo que también... ...también es una característica contemporánea. La oscuridad buscar poéticas por zonas oscuras en este caso un río inmundo que es parte de la identidad de Buenos Aires como el Riachuelo un, un río que ya ha sido nombrado varias veces en, en la historia del tango recordemos aquellos, Niebra del Riachuelo el primer retango de los primeros que se nos pueden venir a la mente cuando pensamos en ese Riachuelo evocado por el tango eh, el paso de los años no hace más que ensuciar más al riachuelo y volver más imposible la búsqueda de poéticas allí. Pero ese, ese es el camino que ha elegido 34 puñaladas con este tríptico del riachuelo. En realidad no vamos a escuchar el tríptico completo. Las En realidad las dos primeras composiciones son instrumentales, Sino que vamos a escuchar la única Que tiene letra de este tríptico Del riachuelo de 34 puñaladas Que es Milonga en luto Un tema que ha sido versionado también Por la orquesta típica Fernández Fierro De, de modo que forma parte de, de alguna manera De esos temas eh, que andan dando vuelta De los temas contemporáneos Que son versionados por, por otros grupos Milonga en luto 34 puñaladas Desecha el río muerto, Bordón oscura de aceite lento fango rebelde de su destada, sucia bordona de orilla parda, rancho de chapa, te dan la espalda, se va en el agua y noche amarga, algo se muere. Fondo negro, mare de olvido y miedo, veo en tus aguas ensomberecitas un trago amargo de pena fría, sucia guitarra que desafina mi niño bala por tus orillas, agua mansa, desaba, mi Penas, yo he visto la luna en la turbia miseria del fanco profundo que mata y condena, Río muerto agua en pena que brotente del fondo. Es salga afuera Mirón un Secha el río muerto, bordona oscura de aceite lento, fango rebelde de su destada, de socia de bordona de orilla parda, rancho de chapa, te dan la espalda, se va el agua, mi noche amarga, agua, mansa desagua. Mis penas, yo he visto la luna en la turbia miseria del fanco profundo que manda y condena, Río muerto, agua pena que broten del fondo salan afuera mir longs el luo gritando su que mir longs el loto Ya seguimos con la música de El Grito Pelado Esa columna con temas y recomendaciones de Pablo Marchetti Que tanto nos enseñan sobre los sonidos del presente Seguimos en El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu Vamos a escuchar ahora a Javier Sánchez ¿Quién es Javier Sánchez? Javier Sánchez es un músico que eh, forma parte, digamos, de, de, de la nueva... ...escena del tango... De, de la ...escena del tango del siglo XXI... ...el tango canción, diría yo... Eh, ...que viene componiendo unos... ...una obra muy, muy linda, muy rica, muy... Eh, ...con elementos... Eh, ...algunos elementos, digamos, de sarcasmo... ...pero básicamente con una mirada siempre puesta... ...en elementos del pasado de la historia del tango, del tango y de otros ritmos, porque hace también algunos ritmos folclóricos, eh, tiene, tiene la particularidad de que ha, ha compartido escenario y, y proyectos musicales con, con, con los grandes maestros, con los grandes eh, músicos eh, veteranos, ...de cada uno de los géneros que va abordado, ¿no? Ha tocado, entre otros, con Aníbal Arias, por ejemplo, ¿no? Ese, ese gran guitarrista de, de tango. Y alterna algunos temas eh, propios con algunas cosas, clásicos, cosas clásicas, pero básicamente... Me llama la atención esta, esta cuestión de siempre hacer referencia un poco a la historia del tango. Lo que vamos a escuchar ahora justamente tiene que ver con eso, porque se llama el tema se llama Calle Rincón y hace alusión a un conventillo, pero lejos de ser aquel conventillo de principios del siglo XX, donde convivían inmigrantes de distintos lugares, donde se hablaban distintos, distintas lenguas, este conventillo... Es ...sí, también es un comentillo de inmigrantes... ...pero es un conventillo de inmigrantes de países limítrofes... ...muy lejos de aquellos inmigrantes europeos... ...sino que ahora son... ...de, de lugares... ...de distintos lugares... De, ...de las provincias argentinas... ...o de países limítrofes... ...y ha cambiado un poco... ...el panorama... ...en este comentillo de la calle Rincón... ...aunque la verdad... ...no parece haber cambiado tanto... Un poco, sí Cosas nuevas Y cosas de siempre aparecen en este hermoso Hermoso vals de Javier Sánchez De su disco Gauchos Modernos Calle Rincón Con la guitarra de Aníbal Arias Yo vivo en un conventillo Plantado en el barro en la calle Rincón Donde la luna y su brillo Sangran acaradas astillas en flor Ladran los perros sus penas Cantando milongas en tono menor Y un rego borda sus venas Con una agujita enhebrada en coco pasan los carros tirados por niños ancianos de chapa y cartón. El chino frente al mercado cuenta moneditas que alguien le zarpó, Los pibes chorros del barrio y un vinito en caja brindando al calor. De enfaso que arde en el tarro. Que Coca-Cola refresca mejor Yo vivo en un conventillo Plantado en el barro en la calle Rincón florecita que en Balvanera Una ventana me abrió Aquella noche fulera En que la miseria se me agotonó Barrio de casas tomadas de clandestinos impos de chicas enamoradas de un 4 por cuatro que nunca volvió me abre sus pechos la noche al son de la cumbia lejana de un bar entre los coches a un chango flaquito con su malabal silba el botón de la esquina guardando la astilla con que hizo zafar a un chaboncito y su mina y a un peruano gordo con un celular calles decoradas, decoradas en la vereda ropa en el balcón rejas arruga oxidada un coro de sombra cruza al paredón la madrugada y su rojo pintan la gotera de mi corazón yo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 Barrio De casas tomadas, de clandestinos sin voz, De chicas enamoradas, de un 4x4 que nunca volvió. Yo vivo en un conventillo, plantado en el barro en la calle Rincón www.lavaca.org